Como ciudadanos, estamos tan caídos de valores, no solo los periodistas, todos los ciudadanos en general, que no respetamos, no damos importancia a un código de ética. Ciertamente el código de ética te dice cómo debes caminar, cómo debes comportarte, cuál debe ser tu actuación. ¿Cómo? En este caso periodista, frente a la comunidad, ¿a quién te debe? Y eso es lo que simplemente no se respeta, pues, se hacen papillas del código de ética. Y ese es un problema... que no es propiamente del solamente del periodista, también es del dueño del medio de comunicación. Por ejemplo, mira, por ejemplo, tú coges un diario, ya coges un diario, un diario X. El diario X dice en la portada, Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo Avanza ocupa el primer lugar en conocimiento. Esa es una información periodística, ¿no es cierto?, valedera. Tú puedes estar de acuerdo o no, pero es información, ya, y va en un camino. Pero en ese mismo periódico, tú sigues revisando y salen unos avisitos así chiquitos, clasificados. dice señoritas, a uno dan servicio, dan servicio a, a caballeros, de preferencia con solvencia económica. En el mismo periódico. ¿Estás de acuerdo con eso? No, pues ahí viene el conflicto entre el dueño del medio de comunicación, que solo busca negocio, y el periodista, que busca la información. Mientras esto no se resuelva, mientras esto no llegue a tener un objetivo claro entre dueño de medio de comunicación y periodista, a pesar de todo eso, tú te mantengas firme, muy bien señor, no me permiten publicarlo, sí. pero por nada yo me voy a vender, no me van a doblegar, no me van a comprar.